Dos amigos quisieron enamorar a dos jóvenes que conocieron en una discoteca en la avenida Melchor Urquidi, pero fueron pildoreados y les robaron todos los objetos de valor que tenían en su casa. Pilletera y reloj, cadena y anillo, ¿Qué diciendo voy a llegar sin plata, sin celular. ¡Uh! Y esto es... La vida es una sola Y el que no cae Se esbala Y vos No te hagas alquil Ya sabemos tu secreto Por andar de conquistador ¿Dónde has Sin nada te han dejado. Qué fue, pero qué bella señorita. Te conocí por la carita. Desde ese día mi corazón palpita, palpita. Pero qué bella señorita. Te conozco La garita Desde ese día mi corazón Palpita, palpita Pero habías sido Caracolosita Como no me das tu cuenta Que Gil me has pildoreado Pero habías sido Una pildorita Como no me das tu cuenta Que Gil me has pildoreado Billetera y reloj Cadena y anillo Que diciendo voy a llegar Sin plata, sin celular Billetera y reloj Cadena y anillo Que diciendo voy a llegar Sin plata, sin celular Y esta vez Me salió caro el vacilón Y ni de tu cara me acuerdo De todo, este chiquifulero me está matando, carajo. Ahora, no sé con qué cara voy a llegar. Todo por serte infiel, morenita. Palpita, palpita. Que bella señorita, te conocí por la garita, desde ese día mi corazón palpita, palpita Pero que bella señorita, te conocí por la garita, desde ese día mi corazón palpita, palpita Pero habías sido cara conocida Gil, me aspil doriato, billetera y relo, cadena y anillo. Qué diciendo, voy a llegar sin plata, sin celular. Billetera y relo, cadena y anillo. Qué diciendo, voy a llegar sin plata, sin celular. Ahora sí, me dejaron para baile. Me quita. Hoy día más como sea compadre y nunca más. Canta, si, si, si Elfo